Muy buenas tardes, el Eterno les bendiga grandemente. Es un privilegio para mí, como decía nuestro rabino, estar en este lugar. Y esperemos que el Eterno nos bendiga grandemente, es el deseo de mi corazón. Y sé que este es un día precioso donde las v e r a j o s del Eterno descienden con poder sobre su pueblo. Que todos seamos bendecidos, que todas las familias sean santificadas y llevadas a un nivel superior. ¿Cuántos lo creen? Qué bueno, pueden tomar asiento. Bueno, venimos de Maracaibo, como dice Rabino. Es es un placer para nosotros y hace ya un año prácticamente. En agosto cumplimos un año de habernos conocido y, y, de haber hecho esta gran unión. Creo que la casa de Israel que nosotros representamos, como dice la profecía de Ezequiel, está siendo unida a la casa de Judá, porque así el Eterno pues lo determinó. A Ezequiel le dijeron, ¿qué vas a hacer con esos dos palos? Cuando te pregunten, di palo de Judá y palo de e p r a í n Proféticamente nos consideramos nosotros la casa de e f r a í n la casa de Israel, los dispersos por el mundo, los que nacimos siendo de origen gentil, pero que el Eterno pues nos llamó a través de Mashiach Yeshua a esta gran verdad, a la salvación, al cumplimiento de la Torah. Somos la casa de Israel y creo proféticamente que la casa de Judá está representada por el rabino, ya que él es un hombre de padre y madre judíos, creyentes en el Mashiach, Y Juan capítulo 16 verso, perdón, Juan capítulo 10 verso del 16 en adelante nos dice que Mashiach dijo que él tiene otras ovejas que no están en este redil. Hablando en ese momento específico de la casa de Judá, él decía, tengo otras ovejas, las cuales tendré que ir a buscar. Ellos oirán mi voz, me seguirán y las traeré a este lugar. Y de los dos pueblos haré uno solo. El Mashiach nos ha llamado, le hemos seguido y hemos llegado a redil de Judá, a redil de la t o r á para ser un solo pueblo y aunque estamos distantes, Maracaibo de Caracas somos un solo pueblo, somos un solo hombre, una sola alma como lo es Israel y estamos agradecidos con el Eterno pues la vida d e Rabino, como decía, nos ha permitido estar en este lugar sin conocernos. Nosotros nacimos espontáneamente en Maracaibo. Soy un, un hombre que tiene varios años en, en esto ya, caminando en las raíces hebreas, pero tengo alrededor de 20 años de haber conocido al Eterno, y ministerialmente como pastor, tengo ya 13 años. Me inicié en una congregación bautista, y estando en Maracaibo, estaba caminando por el centro, recuerdo en el año 2000. Caminando por el centro de Maracaibo, estábamos buscando música. Música cristiana. Y buscando esa música cristiana nos encontramos con las canciones de Paul Wilbur. Sé que usted lo conoce. Y nos llamó mucho la atención. Y una corriente me entraba por el cuerpo. Y dije, dame ese CD. Estaba con mi primo. Que también ahorita está caminando a las raíces hebreas. Éramos nuevos creyentes para aquella ocasión. Y compramos música hebrea. Algo nos no empujó a eso. Luego salió un proyecto llamado Israel, de varios cantantes cristianos, con algunas canciones judías, entre esas Jonathan s e t e l cantando la bendición a r ó n i c a y todas las, todas las noches la escuchaba. No sabía qué significaba, pero algo sabía que sucedía en mi, en mi, en, en, en mi vida. Y así el Eterno me fue levantando una iglesia evangélica bautista, pero con un amor especial para el pueblo de Israel. Y a medida que fue pasando los años, me fui haciendo preguntas al, al estudiar. Comencé a estudiar en el Instituto Bíblico Bautista en Maracaibo. Allí hice algunas materias y debatía con mis profesores algunas cosas que estaban escritas. Y ellos pues solamente me respondían, ya eso está abolido. Ya eso no se usa hoy día. Ya Jesucristo pagó por nosotros ese tipo de, de leyes, así que no hay que cumplirlas. Entonces yo decía, pero aquí es aquí dice que es estatuto perpetuo, que es eterno y lo eterno no tiene fin. Pero bueno, uno como obediente, Estudiante y no contradecir a un profesor porque eso no tiene, no hay ética allí. Uno se queda callado pero se iba a la casa con la espinita de que no estaba la verdad completa. Sin embargo así fueron pasando los años hasta que llegué a ser pastor de una iglesia bautista en el municipio de Jesús Enrique l o z a d a la primera iglesia bautista del municipio de Jesús Enrique l o z a d a en Maracaibo, o sea cerca de Maracaibo y Y algo ya me incomodaba, porque mis predicaciones le caían mal a los hermanos de la iglesia. Y, y yo decía, no, yo tengo que pasar a otro nivel. Yo tengo que, eso no lo entendía yo, ¿no? Para ese momento. Y así fue recorriendo. Comencé a estudiar judaísmo por mis propios medios. Comencé a, a indagar Hacerme preguntas y buscar las respuestas. Y había para la época una iglesia muy famosa en Maracaibo que estaba manejando las raíces hebreas. Y yo dije me voy para esa iglesia porque es la única iglesia que puede enseñarme lo que yo estoy haciendo, o lo que quiero hacer, o lo que ya en realidad había comenzado a practicar. Pero estaba solo, sin ningún tipo de ayuda ni de guía. Y en esa iglesia evangélica, apostólica y profética, Llegué de haber sido pastor bautista, de haber estudiado en el instituto, y el Eterno me comenzó a usar. Se aperturó una escuela de raíces hebreas. Allí comencé a dar clases. Clases empíricas, porque <risa> bajo qué Shemihá, con qué autorización, con qué autoridad yo estaba dando clases de raíces hebreas si solamente era un pastor evangélico. Esto es tremendo. Y comenzamos pues allí a, a dar clases durante cuatro años. Comencé a profundizar porque aprendía y lo enseñaba. Aprendía y lo enseñaba. Comencé a practicar las fiestas en mi casa con mi familia. Comencé a ahondar en eso. Y como tenía un público que me escuchaba allí pues me iba puliendo como quien dice. Íbamos haciendo lo correspondiente. Hasta que un día le dije al apóstol, apóstol, la congregación está exigiendo que practiquemos las fiestas, que estamos enseñando. El apóstol me dijo no. Solamente enseña para que la gente se le quite el comezón de oír, porque eso de las raíces hebreas está de moda. tú sabes que nosotros no caminamos en eso. Y yo dije, bueno, yo creo que aquí tampoco voy a durar mucho tiempo. Porque,、eh, No quieren hacer la voluntad del Eterno. Estamos enseñando algo y estamos impidiendo practicarlo. Entonces, ¿de qué nos vale? Estábamos siendo hipócritas, mentirosos. Sin embargo, así me quedé golpe de dos años más para no salir como un loco de una congregación sin, sin saber qué hacer. Y el Eterno comenzó a hablarme hasta que llegó el tiempo de salir entonces de la iglesia evangélica, por así decirlo, Y el Eterno me dijo, vas a hacer una, una congregación de raíces hebreas. Para esa época no estaba bien definido. Recuerde que esto es un proceso de aprendizaje y de internalizar, de asimilar y de entender todo lo que el Eterno está haciendo con la vida de un hombre. Y aperturé una congregación apostólica y profética de raíces hebreas. Una especie de híbrido. Un proyecto experimental. Y comencé a predicar. Campaña todos los días. Como eso estaba de moda, la unción apostólica y bueno, parece que sí resulta un poco. No, ese ímpetu que a veces en las iglesias apostólicas y proféticas tienen. De lo atrevido que son con la palabra de ir a arrebatar y usted sabe todas estas cosas que tradicionalmente por ahí se escuchan. Y comenzamos la congregación Casa Apostólica Belén en el año 2012. El 26 de octubre, aperturamos la congregación Casa Apostólica Belén. Cinco personas me acompañaron y comenzamos a predicar y a predicar y a enseñar raíces hebreas y a practicar lo que En la otra iglesia pues me habían impedido. Nos congregábamos los domingos, pero practicábamos la s fiesta. s Practicábamos pesa, practicábamos shawó, yonteroá, con un c e d e r buscado por allí por internet, con algunas cosas que tomaba y otras que desechaba, sin apartarme de la gracia que nos trajo este, hasta este lugar que es nuestro Adón, Yeshua Hamashiah. Haciendo una especie de, de colador. Sin experiencia. Pero bueno, ya con una base por lo menos de un, un conocimiento general de la Biblia. Y comenzamos a predicar y el Eterno nos comenzó a bendecir. Comenzamos a conquistar. Comenzamos a crecer. Llegamos a tener más de 300 personas miembros de la congregación. Hasta que un día, Comencé a, a enseñar más profundamente lo que era o, ser una congregación judío mesiánica. Y lo único que nos faltaba era el Shabbat. El Shabbat. Y recuerdo que estaba dando una predicación acerca de las bendiciones del Shabbat un domingo. Y con la euforia que caracteriza a la congregación o a las iglesias apostólicas. Que gritan y, y la gente aplaude. Entonces estábamos hablando de las bendiciones del Shabbat. Y de las bendiciones del Shabbat, y de repente el Eterno me habló y me dijo, ajá, pero, si estás hablando de las bendiciones del Shabbat, ¿por qué no lo practicas? Pero fue algo, fue algo como que me lo habló a la mente, pero al mismo tiempo lo estaba diciendo, me lo estaba diciendo yo mismo. Y dije, y usé una expresión y, y quiero que me disculpen porque la voy a decir, y dije, ¿Y por qué diablos no practicamos el Shabbat? Si tantas bendiciones tiene el Shabbat, es una expresión, ¿no? Como de. ¿Por qué entonces no practicamos el Shabbat? Y recuerdo que se levantó el padre de Yermayahu y me dijo: Porque usted no ha querido. Y dije: Bueno, eso era noviembre. Entrando, creo que para finales de noviembre, dos, tres días antes del primero de diciembre. Y d i j o tienes razón. Ahora, sin pedir opinión a nadie, porque yo tenía una guerra, hermano. Porque llegaban los evangélicos y yo predicaba raíces hebreas. Entonces se levantaban, que eso no era así, que íbamos rumbo al judaísmo ortodoxo, que íbamos a abandonar al m a s h í a Y las predicaciones mías, el que se quiera ir, que se vaya. Así hermano. Muchas iglesias evangélicas hay alrededor para que usted venga a echar aquí guarimba. Si no te gusta, vete para una iglesia evangélica. ¿Qué haces aquí? Pero mientras decía eso, más la gente llegaba. Algo contradictorio. Uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Pues a la gente a veces como que le gusta que la traten mal. Y dije, el primer Shabbat del 2015, Del calendario gregoriano nos mudamos completamente a ser una congregación judío mesiánica. Y así fue. El último domingo del 2014 hicimos una despedida. Hicimos un almuerzo. Y recuerdo que hicimos una administración porque estábamos saliendo de Egipto. Estábamos saliendo del sistema de Babilonia. De la confusión. De la mezcla del sincretismo. De Roma. Saliendo de ese, de ese sistema pagano que todavía teníamos, porque éramos una iglesia evangélica de domingo, pero con raíces hebreas. Bueno. Y la sorpresa fue que el próximo día de congregarnos, que fue el Shabbat 3 de enero, lo recuerdo como si fuera ayer, yo dije, bueno, vamos a ver aquí quién es el qué. Vamos a ver aquí quién es pueblo de Israel, porque ya mucho por dos años he enseñado. 2012 hasta 2014, casi tres años. La sorpresa mía era que la gente no cabía en la congregación, hermano. La gente se adhirió al, al llamado, al proyecto, y seguimos hacia adelante. Luego comenzaron a salir esos que, usted sabe que cuando Israel salió de Egipto salió c o n un pueblo mezclado. Que al principio de la salida todos querían ir. Pero cuando vieron que el desierto era duro comenzaron a hablar. Y cuando Moshe subió al monte entonces han un becerro de oro. Y eso entonces el Eterno los tiene que matar hermano y los tiene que sacar de la congregación. Y el Eterno se fue llevando a los que tenían que llevarse, a los que no querían cambiar. Nuestra vida como israelitas es exactamente la Torah. El día que conocimos a nuestro Mashiach salimos de Egipto. Pero para heredar el Olan Jabá tienes que llegar al monte de Sinaí y tener los estatutos, los decretos y los mandamientos del Eterno. Te tienes que dar identidad como nación. Tienes que creerte que eres un judío, un israelita. No importa que hayas nacido en Venezuela, en Maracaibo o en la Guajira, el Eterno te trajo a este lugar y es porque tienes raíces hebreas, hermano. Porque hay un ADN hebreo que te corre por las venas y que esa verdadera identidad el Eterno la saca y nos quiere perfeccionar. Y yo he visto todo eso al caminar todos los años, estos años. Y comenzamos pues a ascender espiritualmente. Comenzamos a, a meternos más hacia el judaísmo. Buscamos un Sefer Torah. Fabricamos un, un a r o n Kodesh. Hicimos un Abimá. Comenzamos a hacer un Ceder. Y el Eterno me hablaba y me decía, todavía estás incompleto. Y comenzábamos a, a subir, a hacer ticún, a hacer rectificación y rectificación y rectificación. Hasta que el Eterno nos trajo hace un año para acá, que creo que es el, la cereza del pastel de nosotros como Beilegen. Porque yo no podía seguir andando solo, con una congregación sin ninguna cobertura rabínica. Como así lo establece las escrituras y el deber ser. Y recuerdo que uno de los morín, de los morín, Morese Fan, me dice, en ese momento era, era Shelia, porque como el Shelia era el apóstol y yo era apóstol con la iglesia evangélica, comencé a sustituir los nombres para ir a, adentrándonos en esto. Me dijo, Shelia, voy a, a Caracas, Porque me voy a hacer la circuncisión, Hebrimila. Y creo que todo es del Eterno porque ya yo tenía como seis meses soñando continuamente con eso. Y el Eterno me lo demandaba. Estuve en Colombia predicando en una congregación a la cual asiste mi sobrino, el r o y el, el, el m o r e Jacob. Y con el rabino de él íbamos a hacer brimilá, pero costaba bastante caro. Aproximadamente 500 dólares. Y yo dije, bueno, le llevo t a l í le llevo equipa. Dígame cuánto es eso. Y usted pone la plata y se queda con los talís, haciendo como una especie de intercambio. Un trueque. Pero no se daba la oportunidad. Siempre había una piedra de tropiezo. Y para esos tiempos yo soñando continuamente, entonces el m o r e s e f á n se me acerca y me dice, voy a Caracas, d e m e un permiso. Claro, vaya a hacerse Brimilá, pero después yo reaccioné y dije, pero venga acá. ¿Cómo usted se va a, hacer a, a ir a hacer Brimilá solo y no me invita a mí? No, bueno, yo no sabía, claro. Voy a llamar a Rabino, llamó a Rabino. El Rabino dijo, bueno, espérame que te devuelva la llamada para ver si hay cupo. Pero quiénes son esos? No, es donde yo estoy asistiendo, dice el Mori Ecefán. Lo cierto del caso es que nos montamos ese fin de semana y llegamos aquí. Llegamos a, a Bellacó, conocimos a Rabino, un lunes. La final del Mundial, este que pasó, donde ganó Francia, ¿qué fecha cayó? Fue de agosto, pero no recuerdo. El domingo nosotros l l e g a m o s a Maracaibo, el miércoles antes nosotros nos circuncidamos. El lunes conocí a Rabino. Entonces, de la fecha del Mundial, que no se me olvida, o sea, que si se me olvida, yo digo, la final del Mundial del 2018, que ganó Francia. Eso fue domingo. El miércoles hicimos brimilá y el lunes conocí a Rabino. Y bueno, hasta el sol de hoy entonces estamos aquí. Y el Eterno pues nos siga bendiciendo grandemente y sigamos haciendo este, este compromiso, este pacto de hermanos, de padre e hijo, que sigamos hacia adelante. ¿Ah? 24. 24 de Beilegen. Somos una congregación de 160 miembros aproximadamente. Parte de aquellos 300 se fueron. Y proseguimos hacia adelante, amén. Con algunas cosas que seguir corrigiendo. Yo le dije al rabino, rabino, dígame lo que tengo malo y yo lo, y yo lo corrijo porque entonces para qué vengo. Para qué voy a venir si no a ser corregido. Y bueno, y el rabino juntamente con el Morel y Yahu, al cual nunca le hemos dado crédito pero es una excelente persona. Y quisiera pedir un aplauso para ese hombre que es un gran maestro. Nos ha bendecido mucho y, y sé que han dado y van a seguir dando muchas cosas buenas para todos ustedes y para nosotros también. Amén. Rabino, perdone cuánto, cuánto tiempo tengo. Estábamos hablando un poco para que nos conocieran pues, ¿no? Que, ya que es la primera vez que estoy aquí en este altar, en este púlpito. Tenemos esta mañana la p a r a s h a h u k a Que significa literalmente decretos. Amén. Está en b a m i s b a r Peré 16, Pasud 1, al Peré 21, Pasud 35. Y esta palabra j u c á habla básicamente de mandamientos que nosotros no entendemos su significado. Pero que el Eterno dijo, así lo van a hacer. Y comienza hablando sobre el sacrificio de una vaca roja. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué una vaca roja? Y los sabios de Israel han dado muchas interpretaciones. Pero la esencia de la p a r a s h a que hoy quiero destacar es que nosotros podamos entender que j u c á es un decreto y está dentro de la soberanía del Eterno. Que nosotros podamos entender de que hay mandamientos, hay leyes, hay algunos misbots, que el Eterno nos ha dicho que no importa que entendamos, la idea es obedecerlos. Y estuve contando un poco nuestra historia, porque cuando conocí al Eterno, aunque no conocía básicamente la Torah, conocía la Biblia, No practicaba ningún mandamiento. Sabía que el Eterno era j u z g a para mí. Era un decreto. Y que no podía refutar ni rebatir ni cuestionar lo que Él quisiera hacer con mi vida. Una persona que entiende que nuestro Padre Eterno Celestial, el Santo Bendito sea, es su Señor, es su Adón, no refuta, no cuestiona, no pregunta, simplemente obedece. Y la parashah, j u c á nos está hablando de obediencia. Nos está hablando, el eterno nos dice, ya basta mucho de pensar, de analizar y de mirar si es bueno o si es malo o qué beneficio puede traer para ti. j u c á es hazlo porque a mí me da la gana. j u c á es yo soy tu señor. Yo soy tu adón. Y que de alguna forma, aunque se habla del libre albedrío porque podemos decidir, Ya cuando estamos con el Eterno, Él nos dice, elige la vida. Nos hace la invitación, seamos inteligentes. Elijamos la vida. Entonces para s h a h u c a es muy importante porque nos, nos mete a un entendimiento de las Escrituras para que nosotros podamos avanzar rápidamente en nuestra vida espiritual. ¿Por qué hay personas hermanos que se quedan estancadas? Hay personas que se quedan estancadas porque siempre están cuestionando al Eterno. Primero analizan mucho para tomar una decisión. Y no estamos hablando de decisiones de vida, estamos hablando de decisiones ministeriales, decisiones espirituales, decisiones que tú sabes que te van a caer bien. Como por ejemplo, Brim Milá. Brim Milá es Juká. Brim Milá es que el Eterno le dijo a Abraham, te vas a hacer un corte En tu miembro viril para que tú sepas y mires y quede como evidencia, una marca de que yo soy tu e l o g í n y tú eres mi pueblo. Señor, pero es que yo tengo 99 años y ya yo estoy viejo. Señor, pero es que imagínate, e n t o n e s la hemorragia quien me la para. Y el doctor que yo conozco todavía vive en Ur de los Caldeos, entonces hay que ir a buscar y hay más como, como 3000 kilómetros de, de, de distancia. Abraham no dijo eso hermano, Abraham dijo, mande Señor. Y ese mismo día, dicen los sabios de Israel, salta bendita memoria, que él agarró el cuchillo y comenzó a pasar filo a toda la casa que él tenía. Así de sencillo. Y cuando nosotros entendemos esto y lo transmitimos al pueblo, todos nuestros discípulos van a decir, Amén. Todos los 400 hombres que estaban en la casa de Abraham hicieron brimilá. Su hijo,、eh, Ismael, que ya era un muchacho de 13 años aproximadamente, también hizo brimilá. Entonces cuando nosotros, el Eterno nos invita a seguir hacia adelante espiritualmente hablando, debemos entender de que toda la Torah es juca, es un decreto divino. Y que si el Señor, el Santo Bendito Sea, nos está diciendo que lo hagamos es porque es para nuestro beneficio. Es para nuestro bien. Entonces vemos unos que se quedan y otros que avanzan porque otros son aguerridos y son radicales. Y a veces se dice que el radicalismo es muy dañino, que trae problemas. Hay algunos fanatismos que son locos, evidentemente. Pero ningún fanatismo, ningún radicalismo que tenga que ver con Hashem va a caernos mal. Siempre nos va a caer bien, siempre el Eterno nos va a llevar Con sus lazos de amor y nos va a llevar por el sendero de la t o r á c u á n t o s dicen amén? 613 Mishbot, mandamientos. De la t o r á estos se dividen en tres secciones. Sé que esto ya ustedes lo conocen, pero hoy quiero refrescarlo. La primera sección, O la primera categoría de mandamientos que vemos en las escrituras se llama Mishpatín, y así también hay una para allá, que se llama Mishpatín. Esta clase de mandamientos llamados Mishpatín, aunque aparecen en la Torah, según algunos sabios, estos mandamientos no te otorgan la santidad que usted creía que te otorgaban. Atención con lo que voy a decir. l a e s c r i t u r a nos dicen q e e e s santo porque yo soy santo en Vallicraft. Quiero que te sigas perfeccionando. Pero debemos entender de que hay mandamientos que me hacen más santos que otros y que me llevan y me proyectan a un nivel de k e d u s h á más intenso o más elevado que otros mandamientos. Entonces, la primera categoría de mandamientos y la más baja que se encuentran en la Torah se llaman Mishpatín. Estos Mishpatín son de sentido común. Mandamientos que abarcan todas las normas del sentido común para el normal desenvolvimiento de la sociedad. Atención. Los mandamientos Mishpatín te hacen Vivir en paz con tus semejantes. Los mandamientos Mispatín, los de más baja categoría, te hacen estar en paz con la sociedad. Y te pueden otorgar un nivel de moralidad, de principios, pero no de santidad. Hablando en relación con el Santo Bendito sea. Y usted dirá, Roe, pero todos los mandamientos te brindan santidad? Sí. Pero hay varios niveles de santidad. Estoy hablando del más bajo. Santidad es simplemente estar apartado. ¿Para quién? Para nuestro logín. ¿Cuáles son esta categoría de los mandamientos Mishpatín? Por ejemplo, no robar. Aunque no robar está dentro de los diez mandamientos básicos, son considerados Mishpatín. ¿Por qué Mishpatín? Porque no robar va a traer para tu vida un orden social. Si todas las personas no roban, todos van a ser socialmente felices, porque no van a haber índice de delincuencia. ¿Cuántos me pueden entender? No matar. Aunque no matar pareciera que fuera un mandamiento de santidad, lo que trae es orden social. Y no podemos atribuir a un crecimiento espiritual porque usted no mata. Porque si usted va para China, donde adoran al diablo literalmente, al dragón, para un chino no matar, también es importante. Pero ellos no lo hacen en relación con el santo bendito sea. El chino lo hace para qué? Para vivir bien socialmente. Entonces si un chino se muere, quiere decir que él tiene que ir a los Lanjabá porque no mató. O porque no robó. Estos mispatín son de orden social y el Eterno los ha dejado intrínsecos en nuestro ADN, en nuestra memoria genética, para que nosotros como hombres y culturas podamos estar bien y tranquilos. Por ejemplo, amar al prójimo es mispatín en toda la amplia gama de mandamientos que puedan abarcar esta, este concepto de amar al prójimo. Entonces nosotros venimos de iglesias tradicionales, populares, donde decíamos, yo ando en santidad, hermano. Sí, ¿y usted por qué anda en santidad? Bueno, yo no mato, yo no robo, yo amo a mi prójimo. Pero, cualquier hijo del diablo también lo puede hacer. Porque, yo conozco personas que no conocen a Hashem, Y pareciera que tuvieran una categoría de santidad porque son b u e n e citas. Hermano, y eso no te va a traer la salvación. Ni te hace pueblo de Israel, ni te hacen diferentes. Entonces no crea que porque usted cumple algunos mandamientos ya usted tiene una categoría de santidad. No, eso es de orden social. Sin embargo, el santo de Israel quiere que nosotros también los cumplamos porque somos el pueblo ejemplo. Y de nosotros, del pueblo de Israel, de la Torah, se ha esparcido este conocimiento por todo el mundo Y se ha introducido en todas las culturas y en todas las sociedades a nivel mundial. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, una persona me decía en la congregación, Roe, ¿qué diferencia hay entre nosotros los judíos y aquel testigo de Jehová o aquel católico que va caminando por la calle si ellos predican, aman al prójimo, ellos se portan bien, tienen buen vocabulario, no roban, no matan, Yo hermana es que eso lo hacen todas las sociedades del mundo y todas las religiones del mundo. No te dejes confundir. A usted como israelita no debe diferenciarlo este tipo de mandamientos porque son de una categoría muy baja. El Eterno quiere que Israel esté en la categoría superior de los mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Segunda categoría de mandamientos son los conocidos como EDOT. Estos son los que dan testimonio de tu identidad. Repita conmigo, los mandamientos Sedot son los que dan testimonio de quién soy, de mi identidad espiritual. Son aquellos mis votos de la t o r á dice aquí, sobre los que la t o r á da testimonio de su sentido, donde el Eterno te ofrece que si los cumples te va a bendecir. Donde usted tiene que entender que son beneficiosos para ti. Por ejemplo, el libro de Devarín, Pere 28 dice, si guardas mis mandamientos y eres fiel a ellos y cumples todo lo que está escrito, no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces viene y desarrolla las bendiciones que te va a dar. Y dice, bendito serás en la entrada, bendito serás en la salida, bendito serás en la ciudad y en el campo. Entonces te está dando una explicación De los beneficios que trae el cumplir la Torah y el considerarte como pueblo de Israel. Bendita será tu canasta, tu artesa de amasar. Bendita será el fruto de tu vientre, el fruto de las bestias, la tierra. El eterno hará llover, hará que caiga la, la lluvia temprana, la tardía. Pondrá a tus enemigos en tus manos. Siete, por un camino vendrán para ti, para hacerte guerra y por siete caminos huirán de ti. Mandamiento s e d o Él te da testimonio, te está diciendo los beneficios que es ser pueblo de Israel. Pero también son mandamientos de identidad. Son mandamientos como, por ejemplo, el Shabbat es Edot. Las fiestas del Eterno son Edot, traen identidad. Una persona de las religiones populares no tiene identidad de pueblo de Israel. No tienen, ¿qué hacen? ¿Cuáles son sus méritos? Para que ellos puedan entrar en el Olan Jabá. Algunos pueden decir, bueno, pero q u é tienen a Cristo. Pero ese Cristo no lo conduce a la t o r á Y si Cristo no lo conduce a la t o r á entonces el Cristo que están creyendo es vano y está muerto. Con todo respeto. Porque si yo creo en Mashiach Yeshua, es para que Él me lleve a la t o r á Para que Él me santifique, para que Él me haga parte de su pueblo. Pero si creo en Mashiach Yeshua y no me conduce a la t o r á entonces no estoy santificado No me identifico como pueblo de Israel y por qué puerta yo voy a entrar al Nuevo Jerusalén si la Nueva Jerusalén tiene doce puertas. Una para cada tribu de Israel y no hay una puerta número trece para los cristianos. Entonces un cristiano tiene que hacerse un israelita a través de la sangre del Mashiach para que pueda entonces heredar la vida, la vida venidera. Entonces por qué? Porque ellos man y manejan los mandamientos m i s p a t í n Lo más bajo de la escala de los mandamientos del Eterno. Y de paso creen que también están a b o r i d o s y que lo hacen solamente para que no lo metan preso. Hermano, ¿por qué usted no roba? Ay no, porque me meté en preso ayer, pensé que lo hacía por el Eterno. <risa> ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos son los que dan sentido a tu vida espiritual como un israelita, los mandamientos Edo. Y terminamos con los mandamientos j u c á Que de hecho así se llama la parachá, j u c á Estos son aquellos mandamientos que la razón humana no puede asimilar. Que la razón humana no puede entender. Que nos cuesta mucho saber para qué fueron colocados allí. Estos mandamientos j u q í n que es el plural de j u c á la Torah no ofrece razón alguna para su observancia. Simplemente te dice hazlo y punto. Tú eres mi hijo, lo vas a hacer. ¿Por qué eterno? Porque me da la gana y usted se calla la boca. Allá en la congregación diría otra cosa yo allá en Maracaibo. Sí, usted sabe que somos maracuchos, ¿no? Entonces, pero Rabino también es maracucho, por eso es que él sabe cómo hacer las cosas, el eterno sabe cómo hacer las cosas. Los maracuchos somos buenos. Ya hay una evidencia de que así lo es. Amén. Sí, porque usted sabe que a nosotros no nos quieren en una parte de Venezuela. Aquí sí. Ah, qué bueno. Como somos regionalistas, entonces el maracucho llega a un sitio y dice, ve, en Maracaibo es el mejor queso. En Maracaibo, y ahí comenzamos a enumerar. Ya gracias al eterno cuando supe que yo era un, un judío, se me quitó el regionalismo. A veces me quiere brotar un poco cuando ando en otras partes. Sí. Y cuando llego a Caracas quiero hablar más maracucho para que la gente sepa que soy maracucho, pero no, no, yo soy judío. Amén. Estos mandamientos,、eh, trascienden nuestra lógica y la única motivación de llevarlos a la práctica e s nuestra disposición de someternos a la voluntad divina. Estos son los mandamientos que te van, van a marcar la diferencia en tu vida. Estos son los mandamientos de vida. Lo que el Eterno exige. Y hay muchos mandamientos que en alguna ocasión podemos enumerar. Que no entendemos para qué son. Pero el Eterno quiere que nosotros los cumplamos. Estos van a marcar los tres niveles de nuestra obediencia. Estos te van a catapultar. Estos son los que Marcan la diferencia de rabino con el nuevo que está llegando apenas. ¿Cuántos dicen amén? Estos son los que marcan la diferencia de un líder. El líder no pregunta, no cuestiona. El líder simplemente obedece porque es el ejemplo y así no s vamos sometiendo los unos a los otros en la categoría de los mandamientos. j u c á trasciende la lógica humana. j u c á es simplemente yo te amo eterno No hay yo como agradecerte lo que tú has hecho por mí porque no te lo puedo pagar. Yo nací como un hijo del diablo y hoy tú me has elegido como un m e n a Israel. ¿A cuenta de qué hermano? ¿A cuenta de qué el Eterno tuvo que habernos elegido a nosotros? ¿Qué hicieron, qué hicimos nosotros o nuestros padres para estar nosotros aquí? Nada. Nada hermanos. Simplemente el Eterno levantó su mano derecha y él juró por sí mismo Abraham, Ayisa y a Jacob, que su descendencia se iba a esparcir por el mundo, pero antes del final de la historia humana, aquí en la tierra por así decirlo, el Eterno le prometió a, a Jacob cuando estaba en el monte del templo, se acostó en la piedra, y dice que tuvo visiones del Eterno sueños, y veía que una escalera estaba colocada que tocaba el cielo, ángeles subían y bajaban, Y el Eterno le dijo, la tierra donde estás acostada, te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Ciertamente te vas a parcir al norte, al sur, al este y al oeste. Te vas a ir por todos los confines de la tierra, pero de los confines de la tierra yo te recogeré de nuevo y te traeré a este lugar. Usted no ha hecho nada. Solamente la promesa que le hizo el Eterno a nuestros padres fue cumplida por el Mashiach Y a través del Mashiach, usted está aquí. Y usted lo que tiene que decir, Señor, usted manda y yo obedezco. No entiendo nada, pero yo d e que te obedezco, te obedezco y te voy a ser fiel hasta el final. Eso es lo que el Eterno quiere que nosotros entendamos de lo que es la p a r a s h a h u c á Que ya no cuestionemos nada. Que ya no digamos nada, que simplemente nos pongamos a las órdenes de Él. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera tocar Otro tema que tiene que ver también con esto para allá, y así voy yendo a, a la culminación, que es que Israel quiso atravesar la tierra de e d o m y e d o m no se lo permitió. Moshe envió mensajeros y le dijeron a Edón, déjanos pasar. Israel, tu hermano. ¿Por qué Israel, tu hermano? Edón es Esaú. Israel es Jacob. Hijos de una misma mujer. Hijos de un mismo padre, Yixá. Tu hermano viene saliendo de Israel. Tú has visto todas las pro, todas las proezas, los prodigios que hizo Hashem con nosotros. Te pedimos por favor que me deje s pasar por tu tierra. No vamos a tocar nada. No nos vamos a comer nada. Y si comemos algo, te lo vamos a pagar. Y Edón dijo: No te voy a dejar atravesar. Y le salió al encuentro. Edón se llama Edón. Porque la palabra Edón, entre sus muchos significados, significa rojo. Dicen los sabios de Israel que Esaú, e s a a era idéntico a Jacob. Jacob era, según algunos, catire de ojos verdes. Bien parecido. Un hombre guapo. Venimos de un buen linaje. Sí. Roy, Pero yo no soy catire. Ah, porque Recuerda que eres casa de Israel, t e mezclaste con las otras culturas. Entonces dicen los sabios que e s a ú era igualito a Jacob, pero Jacob, pero e s a ú era rojo, era velludo, pelirrojo. Y algunos sabios dicen que el color rojo tiene que ver con la ira. El color rojo tiene que ver con lo sangriento, con la venganza. Con el mal humor, con la idolatría. u s t e d r e c u e r d a que, por ejemplo, el Eterno dice en el libro de Apocalipsis que Él pisa el lagar del vino de su furor. ¿Cómo es el vino? Rojo. O color vino intenso, pero básicamente de lo que se está hablando es de el color rojo. Entonces el Eterno da una semejanza de que el color rojo tiene que ver con ira. Entre otras cosas. Entonces Edón, Era un hombre sanguinario. e s a b era un hombre sanguinario, un hombre despiadado. e s a b venía de cazar el día que vendió su premio g e n i t u r a no le interesaba nada. Hay algunos sabios que dicen que cazar es malo, porque cuando usted caza usted mata al animal. ¿Y cómo le hace usted m n a shejitá para sacarle bien la sangre si ya está muerto? Pero a Edón no le importaba nada. Algunos sabios dicen que Don se bebía la sangre y menospreció su primogenitura porque los primogénitos antes de que el Eterno hubiese escogido a la tribu de Leví para el sacerdocio, los primogénitos eran los que ministraban el sacerdocio. Y Don como primogénito era el que tenía el privilegio para ministrar las ofrendas delante de Hashem, pero él menospreciaba esas cosas. e a eh, e、eh, Jacob, Más bien amaba al Eterno y quería la primogenitura porque él sí estaba dispuesto a hacer sacrificio con olor fragante delante del Santo de Israel. Entonces, Esa, b e d o m un hombre sanguinario, un hombre iracundo, un hombre de color rojo. Y cuando las escrituras aquí nos dicen que e d o m no quiso dejar pasar a Israel, es porque e d o m representa la ira, e d o m representa lo sanguinario, Pero e d o m repita conmigo, es idéntico a Israel. Son igualitos hermano. Ustedes vencen con una foto a Jacob y a Esaú y n o no sabía ¿Quién, quién, solamente porque uno era pelirrojo. ¿Qué nos quiere dar a entender el eterno? ¿Y cómo conectamos esto con la p a r a s h a j u c á Con el mismo concepto de j u c á Edón representa, según algunos sabios de Israel, a Roma, al sistema romano. Y dicen algunos que después que Israel peleó con Edón, fueron expulsados del monte de Seir, tomaron unos barcos y poblaron la península itálica. Y establecieron la ciudad de Roma con robo y remo. Son algunas corrientes de p e n s a m i e n t o rabínicos. Pero sí me llama la atención de que si Edón es Roma, Roma es igual a Israel. Tiene apariencia. Pero hay algo que lo distingue del uno del otro: que Roma, Edón, es rojo. Contiene la. Es decir, el Eterno lo desprecia. Israel quiso pasar por Edón y Edón no se lo permitió. Nuestros enemigos número uno de la historia ha sido el, el pueblo romano. El exilio más grande que ha vivido Israel es del pueblo romano. Roma representa la gran ramera. Roma representa el sistema corrompido que usa como base la Torah de Israel, que tienen los mandamientos de Israel, que tienen al Mesías de Israel. Que tienen a los apóstoles del Mesías de Israel, que también eran judíos, que parece que el sistema se parece mucho, que te predican casi de lo mismo, que parecen el mismo pueblo, pero que no lo es. Y que unos están puestos para condenación y los otros estamos puestos para bendición. Edón representa el engaño. Edón representa la confusión. Edón es igual a Israel, son parecidos. Y el que Edom haya negado el paso a Israel, proféticamente nos quiere decir que nosotros siempre vamos a tener un enemigo, muy parecido a nosotros, que quiere usurpar nuestro puesto, llamado Roma o sistema romano, que de ahí se desprenden todas las religiones paganas del mundo. No hay una religión en el mundo que no haya sido auspiciada por la iglesia romana. Los musulmanes fueron auspiciados por los Por la iglesia romana. Mire la historia. Todas las religiones habidas y por haber. Cuando Israel quiere pasar, e d o m te va a poner cercas y te va a querer salir al encuentro. Y va a querer hacer guerra contigo. El Eterno nos está diciendo despeguémonos de todo vestigio y entendamos que e d o m aunque Pudiese de alguna forma ser igual a Israel, no es Israel. Y que siempre nos va a truncar el camino. Pero Edom, que es Roma, para conectarlo con la paracha Juká, con el concepto de Juká, de las tres categorías de mandamientos solamente manejan la de abajo. La, prim la primerita, la más baja. Mishpatín. Para la iglesia cristiana, hablando generalmente, solamente son los mishpatín. No robarás, no matarás, no codiciarás los bienes de tu hermano, la mujer de tu hermano, su wey. A ver, otro mishpatín de orden social. Falso testimonio. Entonces usted dice, ay, viste que ellos también son pueblo. No, hermano. e s h e d ó n No se debe confundir. Y cuando ellos se den cuenta que usted es Israel, te van a querer matar y te van a querer salir al encuentro para que usted no tome y no entre a la tierra prometida. Porque eso es lo que ha hecho e d o m Impedir que la gente que está afuera entre a l la o Lanjabá con una mezcla de e n s e ñ a n z a tomando como base el judaísmo porque tienen todo lo que nosotros tenemos pero no hay Edot, mandamiento de testimonio y de identidad Y no hay juca porque a ellos no les interesa la voluntad divina porque el elogín tuyo en realidad no es el elogín de ellos. Es una fachada porque tienen que tener algo para poder engañar a la gente. ¿Cuántos pueden entender esta palabra de hoy? Cada vez que usted quiera ir a su tierra prometida te va a salir un edón al encuentro y te va a decir no vas a entrar. hedón Es Esaú, hermano gemelo de Jacob. Los israelitas envían emisarios para explicarle a Israel y pedir permiso y sin embargo no quisieron. Israel pidió permiso, no se lo dieron. Israel prometió pagar cualquier daño causado por sus animales, dijeron que no. Edón amenazó con guerra a Israel si pasaba por su territorio. Edón hizo desviar a Israel de su camino. No permitas que Don te haga desviar. Si hay alguna persona aquí que todavía tenga dudas de que este es el camino verdadero, pues sean todas las dudas que usted pueda tener disipadas de tu mente. Ninguna religión te va a llevar al camino o al Olan Java. Solamente una religión, por así decirlo, porque es un sistema. Esta es una religión. Decimos que no es religión porque no es carga para nosotros. Pero conceptualmente es una religión porque tenemos un Elohim, tenemos un sistema de leyes, Tenemos cosas que obedecer, tenemos, ya me entiende. s Entonces, nada, ningún sistema te va a llevar a Lolanjabá, solamente la t o r á Por así decirlo, es la religión verdadera. ¿Qué hace Don? Desviarte del camino. No permitas que Don te desvíe espiritualmente del camino. Y termino con la serpiente de cobre. Y así tomo de, de, bronce, de cobre. ¿De qué era? De bronce. Okay. Tres puntos árgidos de esta para allá que hoy estamos tocando. El pueblo comenzó a murmurar. El pueblo se quejó de nuevo delante del Eterno. Se queja y se queja y se queja. No permitas que las quejas te lleguen a la vida. Y que las cosas malas sean más fuertes que las buenas. El Eterno aborrece la queja. Cuando usted se queja, está decepcionado. La decepción te va a hacer hablar cosas malas de tus líderes. Y evidentemente del Eterno. ¿Cuánto me pueden entender? Israel quería pasar. Edom no lo dejó. Vinieron las quejas. Comenzaron a hablar. Comenzaron a decir cosas. El Eterno entonces envía serpientes venenosas para que los piquen. Y comenzaron a morir. Luego m o s h e intercede. Pero el Eterno te dice: Han hablado en contra de ti. Tú eres el líder del pueblo. Yo no lo voy a permitir. Ni siquiera el Eterno se enojó tanto porque e s t a b a n hablando de Él mismo. Ya el Eterno está acostumbrado a que la gente hable de él. Pero de alguna razón sintió celos por la integridad y la reputación de Moshe. Y el Eterno siente celos por la integridad y la reputación de nosotros los líderes. Entonces nunca se atreve usted a hablar mal d e rabino ni de algún líder porque el Eterno se va a sentir celoso. Porque los que estamos al frente de alguna congregación en el liderazgo no quiere decir que seamos más importantes que usted. Pero, de alguna forma, si el Eterno nos ha puesto al frente, es porque hay un nivel superior, mayor, con el respeto de todos los demás congregantes. Pero Moshe tenía un nivel superior. Aarón, los líderes, los ancianos, hay un escalafón de autoridad y también de santidad, de respeto, de honra. Y eso nosotros tenemos que entenderlo y respetarlo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar mal de los líderes y nos quejamos de las cosas cotidianas que puedan suceder en el desierto que podamos estar atravesando en la congregación, en cualquier área de nuestra vida, el Eterno va a sentir celo. Y si usted se mete con el ungido, entonces el Eterno dice: Ajá, pero calmate, es como que usted, es, usted、no、se me, es como que yo no me meta con, con mi hermano, sino que me meto con el hijo, es peor. Ya me entiende, métase con el santo pero no con la limosna. O métase con el tigre pero no con el cachorro. Porque hay un celo de padre que va a querer ir a comerse a aquella persona que le quiera hacer daño a alguno de sus hijos. Que están en el liderazgo. ¿Cuántos pueden entenderme? Entonces el Eterno dijo, ah, ustedes están hablando tontería. Ay, ya me acordé, dijo el Eterno. Eso lo hizo Hasatán en el huerto del Edén. Y Hasatán se disfrazaba de una serpiente. Y la serpiente comenzó a hablar mal. Recuerda que la lengua es viperina, la de la serpiente. Viperina es porque tiene dos, dos lenguitas también. Al final, en la trompita de la lengua, se divide en dos. Se llama viperina porque tiene, son como unos radales. Y ellas detectan Algunas cosas, vibraciones y tienen sus sentidos, tienen sentidos en las ticas de la lengua. Y son viperinas o es la serpiente es viperina porque habla lo bueno y habla lo malo. Dice verdad y dice mentira y mezcla. Ese es el trabajo que hace Satanás. La queja viene a través de un hecho verídico dentro de la congregación. La queja y el hablar mal unos de otros no va a venir de gratis. Tiene que venir con un asentamiento verídico, un acontecimiento, que te da la base a ti de la verdad. Pero a l l í es donde está el problema, porque aunque sea verdad, usted se tiene que callar la boca. Usted deje eso l al e eterno, y hable con las autoridades si quiere solucionar. Pero la mayoría de la gente no quiere solucionar nada, sino que quiere venir a destruir, y quiere venir a echar guarimba, y para guarimba, bueno, ya usted sabe, Realmente, hay unas que querían hacer guarimba y querían impedir que el eterno se, se gozara en este Shabbat con usted y conmigo y como dijo la rabexa, ¿verdad? Vinieron todos y le felicito porque para usted es j u c á vinieron Shabbat. No te interesa, mire, si usted tiene que caminar 3, 5, 10 kilómetros, usted lo va a hacer, si para n el metro, lo que sea, porque Shabbat es j u c á Este es el séptimo día, lo voy a santificar y vas a venir y vas a estar en él. Aparte de eso es Edot, porque él te da también los beneficios del Shabbat. Y hay una congregación madura que dice, yo voy a recibir mi bendición. Y las bendiciones hermanos se tienen que pagar. Jacob pagó el precio de la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay un hecho verídico que a usted le va a dar el pie para comenzar a hablar tonterías. Cuando hablo de usted estoy generalizando, no estoy s e ñ a l a n d o a nadie. Y si hay algún caso especial, no me he puesto de acuerdo con el rabino. No e o、no, t r Pero es la paracha. Sí, por si acaso, ¿no? No voy a hacer que, que me vayan a.、Ah, Viste que el rabino mandó al roe. Lo trajo de Maracaibo para que nos dijera eso. <risa> Hemos venido de Maracaibo por asunto s de Brimila y por, también por ustedes, pues queremos estar aquí. Entonces, aunque tengas el. Una base para hablar, no hables nada. No hables nada. Deja que el Eterno se encargue de las cosas y que nosotros como líderes demos cuenta a Él. Si usted de repente quiere aportar una solución con confianza, sin dañar a nadie, sin destruir, hable con el rabino y el rabino sabrá lo que tiene que hacer. ¿Cuánto dicen? un m e n Pero el Eterno se acordó de la serpiente y dijo, claro, Hasatán, el enemigo, se disfrazó de serpiente, me c h ó la b a t i v a con Eva, comenzó a mezclar verdades con mentiras, hizo preguntas capciosas y tomó un hecho que ya estaba en la vida de Eva, que era la codicia, porque dice que era codiciable el árbol para ella. Entonces había una base. Y se desató ya toda la historia que nosotros conocemos hasta el día de hoy a través del pecado. Entonces el Eterno dijo, voy a refrescarle a Israel que la murmuración, la queja, la s h o n j a r a es la madre de todos los males dentro de una comunidad. Y es la que desató el pecado. Es la que desató el pecado De en el huerto del Edén. Entonces le voy a enviar una cucharada de su propia medicina. Y le envió entonces las serpientes como una medida de recurso visual y, y, y didáctica para que cuando ellos vieran la serpiente, ellos automáticamente recordaran aquel hecho de Satanás. Y Satanás comenzó a picar a quienes. ¿A quién pica Satanás? ¿A quiénes? A los b rolleros. A los que dijo, a los que murmuran, sí, pero recuerde que usted habla en caraqueño y yo escucho en maracucho. Sí, la rabexa estaba diciendo a los que murmuran, pero lo estoy haciendo así a manera de chiste, con el permiso del rabino, que no le p e d i ó permiso, pero y a Usted sabe como cuando alguien dice, hermano con todo respeto, y usted sabe que va a decir cualquier barbaridad. Entonces, Sí, usted sabe que cuando Pedro habló en el, en el monte del templo, el mensaje del Mashiach en, en aquel Shavuot, él hablaba y cada quien escuchaba en su propio idioma. Entonces cuando la r a b e s a dijo que murmuraban, yo escuché broyeros. l Entonces la serpiente va a picar a los broyeros, l hermano. La serpiente le va a poner, sabe el corazón de la persona y comienza a A que usted se fije en los defectos y en los detalles. Si a usted le gusta quejarse mucho, estaba el agua completica de la congregación. Comenzaron los niños a bebérsela. Cuando usted llegó, la rabexa dice, hermano por favor cambia el botellón del agua. El hermano saca el botellón del agua y lo va a cambiar, pero como usted es Habla chendo, o sea, le gusta siempre ver las cosas malas. Cuando llega el filtro, viste, si no hay agua aquí. Y que resulta que te la fueron a cambiar. Pero el Eterno te va a poner la oportunidad y la serpiente te está mirando para que usted, como es tan, tan, tan problemático, para que cualquier cosa que de repente ni sea verdad suceda y usted de una vez comienza. Viste, si no hay botel, ¿qué hacen con la plata? No sé c h i c o a h Como si, yo caminando de la casa hasta acá, y, y con, con la lengua como corbata, y cuando t a y le estoy bien hermano, y te p o n e la botella, ahí, entonces se tiene que callar. Ve t e a vez, qué m a Ah, iba a decir q u e molleja. Pero... Sí, pero para nosotros no es grosería. Aquí es grosería, qué molleja. n o Entonces uno dice, qué, qué molleja. Tremendo. Hermano, son tremendos, muy fuertes. Entonces, la serpiente está buscando a el que tiene un corazón malo, por así decirlo. No se deje picar por la serpiente. El Eterno le dijo, Moshe, hazte una serpiente. ¿Quién se la hizo? Moshe. Porque era para reivindicar el nombre de quién? De Moshe. ¿Quién estaba siendo vituperado, destruido con la s h o n j a r a Moshe. Entonces, las serpientes de Moshe Porque era, estaba limpiando el nombre de Moshe. Moshe, hazte una serpiente para ti, y la vas a colocar en un pedestal, alta, toda persona que sea mordida por la serpiente, que de las de verdad, va a llegar y al mirar la serpiente van a quedar sanos. Edon, como se parece a Saúl, a, a, a Jacob, que es Roma, agarra este texto, Para apoyar la idolatría. Viste que nosotros podemos hacer imágenes porque mira. Hizo una serpiente de bronce. Entonces yo puedo tener cualquier imagen. Y yo no la estoy adorando y o la miro. Yo la miro. No hermano. Es Edon, r e c u e r d a El sistema mezclado que quiere destruirte. No te quiere dejar entrar a la tierra prometida. Hasta una serpiente. Entonces el que sea picado Al mirarla, entonces quedará sano. Y acabamos de leer b r i h a l a s h á precisamente, y, y el Eterno、eh, es bueno. Dice que el Mesías, Yeshua, iba a ser levantado como la serpiente, para que todo aquel que cree en él, porque entonces ahí lo enlaza el Juan 3:14, que habla sobre la serpiente en el desierto, lo enlaza c Con todo aquel que en él cree. Entonces, el Mashiach es la, o la serpiente es figura profética del Mashiach. ¿En qué sentido? Cuando la serpiente mordía a alguien, esa persona en su interior decía, tengo el corazón malo. El Eterno no me ama. Satanás es el que gobierna mi vida. Hablo mucho, soy problemático. Tenía la esencia de la serpiente o el veneno de la serpiente. Cuando llegaba a la serpiente de cobre, de bronce, se acordaba del hecho de h a z a t á n en el huerto del Edén. Porque, ¿dónde estaba la serpiente? Algunos dicen que estaba en el árbol. Estaba en un árbol y le hablaba. Así por lo menos visto yo las comiquitas que ponen los t e é t i g o s de Jehová. Está enrollada en el árbol y le habla así a la serpiente, a la otra serpiente que digo a, a Eva. Usted sabe que entre serpientes todas son amigas.、Eh, no, estoy echando un chiste. Las mujeres son la bendición más bonita que el Eterno nos dio. Entonces, la serpiente le habló a a Eva. Entonces cuando usted, cuando el pueblo miraba a la serpiente, allá en el en el desierto, La conciencia, el rúa del eterno. La mente, ese ADN hebreo, esa alma buena que tienes por dentro, te regañaba y te decía: tienes que cambiar. Tienes que hacer las cosas bien. No eres un hijo del diablo, eres un hijo del eterno. El Eterno puso la serpiente para mirarla, para que nos r e d a r g u l l e r a a nosotros de nuestros pecados. Y que entendamos que el pecado original fue en el huerto del Edén a través del diablo, de la serpiente. Y cuando el pueblo de Israel venía y miraba a la serpiente, sentía un compungir de su espíritu. Y decía, ciertamente, tengo el ADN e de Satanás. Ahí dicen los sabios que ellos hacían Teshuvah. Y esa era la sanidad que ellos recibían. Porque la sanidad del alma va a traer la sanidad de tu cuerpo. Ahí ellos eran sanos. Entonces, ¿por qué Mashiach es la serpiente? Porque todos nosotros que teníamos el ADN del diablo, llegamos al Mashiach y lo miramos en la cruz. Y cuando lo miramos en la cruz, el alma buena que usted tiene, que yo tengo, que el ADN hebreo, no,、eh, a través de su Roja Kodesh, Es su espíritu de santidad, nos hablaba y nos compungía y decíamos, ciertamente yo soy pecador. Porque el que está en la cruz me está transmitiendo que soy un pecador, que tengo que arrepentirme y que Él es la provisión de mi salvación. Entonces, hermanos, que podamos entender que la serpiente de, de bronce en el desierto es para que recordemos que Satanás. Quiere colocar división. Quiere destruir. ¿A quién va a destruir? Al líder de la congregación. Y no, ninguno de nosotros nos podemos dejar picar por esa serpiente. m i r e m o n o s en un espejo. Amén. Y entendamos que somos pueblo de Israel. Y que debemos cambiar y hacer mejor las cosas. Y para eso tenemos a nuestro Mashiach, que es el motor. Que nos impulsa para seguir hacia adelante. Para cumplir su Mishvot. Para cumplir sus j u a s sus Edot, sus Mishpatín. Porque todos a la final nos van a traer una base, pero en esa base vamos a comenzar a escalar espiritualmente. Tan Mishpatín, porque todos nosotros nacimos con una ética y con una moralidad, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, pero también el Eterno quiere que tomemos identidad de Israel y después quiere que nosotros seamos obedientes hasta la muerte sin preguntar nada. Serle fiel. Porque así el Eterno lo ha exigido. Que el Eterno les bendiga grandemente. Vamos a colocarnos de pie. Permítame hacer una tefilá, Rabino. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde ya por la oportunidad que me has dado, Señor, de exponer tu p a r a s h á j u c á en este lugar. Bendícenos grandemente, Señor. Bendice a esta quejilá, esta congregación, esta sinagoga. Bendice a su líder principal, al rabino. Bendice a los morín, a los ancianos, a los que hacen vida. Bendice a la rabexa, bendice a la familia completa. Bendice a toda la quejilá, Bellacot. Que esta palabra, Señor, haya quedado en sus corazones y que tú hayas producido en ellos cambios importantes para entender que no importa Lo que cueste hacer el mandamiento, tú eres nuestro adón y te vamos a obedecer, cueste lo que cueste, con sufrimiento, con lo que sea, porque allí está la bendición grande. Tú entonces nos exaltarás y nos estás pasando, Señor, de niveles en la obediencia, en los méritos maravillosos de Mashiach Yeshua, toda r r o b a Hashem. Amén, be amén. El eterno les bendiga.